Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. El Gobierno Nacional dilata la reincorporación de trabajadores y trabajadoras que el macrismo despidió de agricultura familiar. Lo reveló el delegado de ATE Gustavo Mrongobius en nuestro programa La Siesta que no fue. Estamos este, en un, en un stand-by, una, una situación digamos, de, de flotación parecida a la que teníamos en enero. Tenemos un solo reincorporado por una medida ca cautelar, este, que estamos hablando de, de una persona que tiene fueros gremiales, y después el resto de los despedidos, seguimos despedidos y seguimos esperando. En un principio, a principio de año, había muy, muy buenas perspectivas, ...de parte de este gobierno que entraba con un discurso de, de rearmar las áreas de, de gobierno y del Estado... ...que consideraban que eran centrales, que eran importantes eh, para mantener la soberanía alimentaria de la Nación. En este caso, Agricultura Familiar eh, calzaba perfecto en ese esquema. Eh, hubo promesas de reincorporaciones y después empezamos con las este, dilaciones... El gobierno provincial anunció que el Estado pagará una parte de los sueldos de trabajadores y trabajadoras del sector gastronómico. Ante nuestro cronista de exteriores, el secretario de Trabajo Marcelo P. De Ontá, defendió esa reducción salarial en beneficio de las pymes. Hemos o escuchamos hasta el hartazgo de que el tema sanitario la única herramienta que tenemos es cuidarnos entre todos. Yo estoy convencido que para el sistema productivo y para el sistema laboral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 La secretaria general del gremio, Graciela Ortiz, dijo que se trata de ir acomodando el sueldo y trató de precisar cuál será la forma de pago. una parte que paga el Estado y hay una parte que paga el empleador. Eso es. ¿Cuál sería ese porcentaje? Y el porcentaje sería el, el 50%, este, pagaría, el, el 25% pagaría el empleador y el, y el gobierno pagaría el 50% que no, que no sume más que dos sueldos mínimo, vital y móvil de febrero. Que dos sueldos de, de, de febrero son 16.800 y algo. El comercio de Santa Rosa retomó de manera parcial su funcionamiento en un horario restringido y con medidas sanitarias especiales. Melisa Orrego, integrante de la conducción de la Cámara de Comercio, contó en Radio Kermés las expectativas y los resultados de ese primer día de actividad. En el día de ayer estuvo bien porque la gente estaba esperando poder salir a comprar las cosas que necesitaba. Eh, nosotros realmente era un horario que no habíamos planteado porque Creíamos que la circulación de gente la podíamos centralizar en un mismo horario, con el horario bancario, un poco más controlado para no tener circulación durante la, eh, calculo, 12 horas aproximadamente del día. Otro comerciante, Daniel Sarmiento, contó a nuestro cronista de exteriores la desesperante situación que atraviesa el sector y su caso particular. Dejó de atender su negocio un pelotero para dedicarse a cadetear y vender comida realmente es insostenible esta situación. No sé, me gustaría ponerme en contacto con alguna autoridad para que por lo menos nos den una, una respuesta para decir, bueno, mirá, miren chicos, ustedes van a poder abrir tal fecha. Bueno, ok, de acá en adelante, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sinceramente. Es muy triste todo esto, es muy, muy triste. Yo entiendo que hay que preservar la salud, que hay que preservar un montón de cosas, pero muchachos, no tenemos circulación de virus. No hay contagiados todos los días acá. Loco, bueno, blinden la provincia. Cerrá las fronteras. Cerrá todo de afuera que no entre nadie. Y cuida tu economía local.